La respuesta automática, algo pues que, que, que está demasiado condicionado también con nuestro entorno, por ejemplo, en lo laboral que mencionaba Lau, a veces nosotros, a veces por no, no expresar nuestros sentires, nosotros nos ofuscamos mucho en los trabajos y en las relaciones íntimas también. Eh, Santi, ¿te gustaría comentar de esto? Sí, eh, la, la pausa, ¿verdad? Algo que se escucha tan simple, y que en la práctica puede ser tan complicado, o más bien, no en la práctica, más bien es cuando no hay práctica que se vuelve complicado. Vamos a hacer justamente una ahorita, vamos a respirar y soltar. Ojalá lo hayan podido hacer donde sea que estén ahorita escuchándonos. Y también contarles, más allá de la pausa, al principio mencionaba las necesidades. Y hay algo que pasa muy frecuentemente con las necesidades en comunicación no violenta y es que las confundimos con las estrategias. Entonces, si yo quiero ir al cine con mi novia a ver, no sé, Kung Fu Panda el domingo a las 8, eso es una estrategia, porque la necesidad real detrás de eso puede ser entretenimiento, puede ser conexión, pero ninguna necesidad tiene ni lugar, ni persona, ni día, ni hora, ni forma específica hay mil formas estrategias para satisfacer una necesidad entonces vean el ejemplo de esto que estamos hablando que es la reactividad reaccionar y desviarse de quiero conectar y que y lograr construir algo juntos a quiero tener la razón y ganar este argumento en el momento que, que recibimos esa reacción de alguien imaginemos que esta persona lo que tiene no es en realidad una necesidad de tener razón. Lo que tiene es una necesidad de expresión. Entonces, ustedes, en vez de, de pensar que es un ataque directo que les viene de frente, imagínense que ustedes se dan un paso al lado y ponen un lienzo. Y dejen que todo lo que esta persona diga está, está pintando en este lienzo. Y lo importante de esto es, primero, que no les está tirando la pintura a ustedes. Lo segundo es que ese lienzo les va a definir a ustedes, les va a describir. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué es importante para esta persona? Y aprovechemos esa pausa para admirar ese lienzo, respirar y volver y ver si es tan importante que yo dibuje sobre ese lienzo, sobre la pintura que ya la otra persona me, me está mostrando o si en ese momento tal vez vale más la pena apreciar el lienzo y, y, y ceder. Y habrá otro momento donde tal vez yo pueda pintar pintar mi lienzo, pero a veces me ha pasado a mí que cuando me puse a escribir un correo, un mensaje así con todo el fuego que tengo adentro, se fue la conexión, se me se descargó el celular y para cuando lo vuelvo a cargar o me despierto el día siguiente y veo el correo, veo el mensaje, yo digo, ¿es en serio? O sea, esto es patético, Santiago, ¿qué estamos escribiendo aquí? O sea, es un drama por algo que no vale la pena. Y esta persona se va a sentir todo mal innecesariamente. Entonces, Creo que eso es como lo que me gustaría agregar en cómo trabajar con esta reactividad, con la pausa, que como decimos, puede ser difícil, pero les invito a practicarla y cada vez se vuelve más fácil. No podría sentirme más identificado con lo que acabas de decir, Santi. <ríe> Soy ese tipo de persona que me hago unos rollos y unas historias y de verdad que es súper necesario hacer estas pausas. De pronto, sí, a veces tenemos como la necesidad de soltar ese fuego, pero... Tal vez hay que saber hacia dónde dirigirlo y no siempre es bueno dirigirlo hacia las personas. Podemos dirigirlo hacia, no sé, algo que escribimos o yo he hecho la práctica de que grabo el audio y una vez de que termine de grabar el audio lo elimino. <risa> Solo ocupaba soltar ahí. Pero de pronto sí, creo que, que está bastante claro cómo, cómo la pausa nos permite identificar nuestras necesidades Saber diferenciarlas entre las estrategias y nuestras necesidades. Y quizás podemos hacer un trabajo a nivel personal, íntimo, donde sentimos que todo va bien. Pero, ¿qué pasa cuando esto toca compartirlo con otras personas? Y no todas las personas tienen un trabajo consciente sobre ello. Y ahora Laura comentaba que parte de tu experiencia surgió a partir de espacios donde compartidas con otras personas y hubo la necesidad de justamente crear círculos de gestión de emociones. Eh, quizás, Lau, nos podrías comentar un poco en qué consisten estos espacios y, y cómo pueden servir, ¿verdad?, para para generar en nuestros espacios comunes y promover una cultura más empática, más de, más de paz. Sí, bueno, me resulta muy interesante este ejemplo que, esta metáfora que acaba de usar Santi para, para hablarnos de, sobre que, que uso el lienzo. Vieran que antes de hablar de la herramienta me gustaría referirme a esto porque también creo que es piedra angular y que para la Guanarrete es fundamental y es que se trata de uno de los acuerdos toltecas que es el tema de la importancia personal. Bueno, no, no, eh, el, el, no es un acuerdo tolteca la importancia personal, pero es un tema de la toltequidad muy importante, la importancia personal. ¿Por qué? Porque nos damos mucha importancia. <ríe> ese es el tema. Creemos que es muy importante eh, nuestro yo antes que todo lo demás que está sucediendo. Tenemos, como dirían por ahí, un exceso de yo en ese sentido de importancia del yo, entonces cuando alguien viene y me tira un montón de, de esa pintura, de ese lienzo, yo creo que yo soy el lienzo, todo lo que la persona piensa lo agarro y lo incorporo y digo, todo eso que piensa de mí, porque entonces yo ya nos dijo que yo estaba, y piensa de mí, entonces es ese egocentrismo donde le damos mucha importancia a esas a esas cargas emocionales como si nosotras y si nosotros fuéramos las emociones, porque aunque estamos constituidos por nuestras emociones, en realidad somos más que eso. Y las emociones tienen una característica, es que son impermanentes. La rabia no me dura a mí toda la vida, ni tampoco la alegría, estoy alegre todo el día, verdad y todo, lo, todo el tiempo, sino que esa característica impermanente nos puede hacer ver que son como esa marea, que somos seres naturales también, que sentimos de esta forma y después nos replegamos de otra y conforme pasan las vivencias de la vida, vamos transformándonos con esas vivencias, entonces llega el día en que incluso eh, puedes tomar distancia de las emociones y decir, mira, yo no soy el enojo, mira, yo no soy tampoco la alegría, ni soy la, la rabia o soy, ¿verdad? Soy más que eso, estoy mucho más allá, entonces Creo que es un ejemplo muy muy muy muy bueno para hablarlo. El Buda lo, lo reflexiona a través del, de un regalo, que dice, si alguien te trae un regalo, tú puedes decir, no, yo no lo quiero. <ríe> pero a veces todos los regalos nos agarramos, ¿verdad? Entonces, si alguien nos tira mm, mm, <coughs> una acusación, la tomamos y decimos, no es que esa persona piensa eso y, eso, y eso de mí. Tomamos el regalo. Pero yo puedo decir, mira, esa persona piensa eso, pero eso no es verdad. Y entonces no darle tanta importancia. Porque, dicen los toltecas, la importancia personal es un veneno, nos termina matando si creemos que somos, que nosotras y nosotros somos más importantes que los demás, más que lo que sienten los demás, y algo que también decía, que me, me parece me parece clave, y es eso, que, que realmente también, todo eso que tira a la persona en el lienzo, en realidad me habla de la persona, porque no tiene que hablar de mí, o sea, me habla de lo que la persona piensa de mí, entonces me habla de la persona también. Si algo de todo lo que dicen ese lienzo me sirve a mí para ser mejor persona, lo tomo. Y si algo no me sirve, entonces no lo tomo, no es el regalo que quiero. Bueno, uh, eso eh, lo quería decir, ah, bueno, y el tema del drama, que también es un súper veneno emocional, porque entonces ya lo hago amplísimo, ya me voy donde todo el mundo, y todo el mundo tiene que saberlo, ¿verdad? y, y esparzo esa energía, que en realidad es fruto también, de no tener esa educación, precisamente esa ecuanimidad, de, de no identificarme con todo lo que lo que creo que soy. Bueno, para hablarles de, de cómo yo me aproximé a esto de manera personal, como les dije desde un principio, he sido una persona que le ha tocado atravesar mucho conflicto porque he sido muy confrontativa y he dicho mucho las cosas como las pienso. Es, como, es que creo que te queda feo ese vestido, digamos. <risa> He sido así toda mi vida, aquí estoy en la casa de mi mamá y, y puede ser testigo de eso. Y entonces esa actitud, eh, precisamente creo que en una cultura como la nuestra, a veces rosa mucho porque hay gente que no le gusta que le digan que tiene el vestido feo o que le queda algo mal, ¿verdad? Pero para mí ha sido un valor porque es la sinceridad. Bueno, he aprendido que no siempre tengo que decir lo que pienso porque a veces la gente no me lo está preguntando, es lo primero que aprendí y después aprendí a cómo decirlo de una manera que me generara frutos y flores y no conflictos y dramas. Entonces, mi primera mi primera forma de, de confrontar esto fue con, con mi primer eh, digamos, relación más estable eh, a nivel ya de matrimonio y todo esto, donde ahí, ¿verdad?, ya se baila con todas las sombras, <ríe> amigos, y por haber, porque te conocen desde la parte más íntima, entonces, Este, este compañero empezó también a ponerme límites de decirme, mira, está bien que no me queda bien el vestido pero eso no te lo estoy preguntando o no me lo puedes decir de otra manera o etcétera, y así entonces empezamos a reflexionarlo y en eso nos fuimos a vivir en comunidad con más personas, entonces al vivir con más personas ya no solo eran los conflictos en, interpersonales en pareja sino que era ya la resolución de toda una gestión grupal y, y ahí también manejar el conflicto, manejar los distintos valores, las distintas culturas familiares y todo esto. Entonces, como mi experiencia mucho ha sido con círculos de mujeres trabajando con, con este espacio, que los círculos ya tienen, como es una geometría este, circular, entonces este espacio nos permite vernos en horizontalidad, en equidad, en equidistancia. ¿verdad? Todas las personas vistan del mismo centro, entonces se rompen esas jerarquías. Tiene un montón de prácticas, de que recuperan valores, los círculos de mujeres. Entonces, y leyendo sobre círculos de paz y, y estudiando ahí por mi cuenta también cómo iba a resolver todo eso internamente yo, pues, entonces empezamos a poner en práctica una fusión de círculos de mujeres con experiencias de gestión de emociones. Entonces, de ahí como que fusioné varias cosas y fue lo que empecé ya a compartir fuera del espacio de ese grupo Eh, con, con personas que tenían conflictos en otras comunidades intencionales y, y es posterior en la Guanaret, si no me equivoco, en 2017 rápidamente les voy a contar que hay un componente fundamental de la persona que facilite un espacio de círculos y es el autoconocimiento porque si yo no conozco qué cosas me enojan y qué cosas me alegran qué cosas me, verdad me florecen y qué cosas me marchitan cómo yo voy a comprender las emociones de las demás personas. Entonces el tema del autoconocimiento es muy importante. Eh, otra cosa es que se genera un espacio de gestión de emociones sea a modo de círculo cuando hay una persona que dice, miren, yo necesito hablar de lo que siento. Entonces para mí mi representación gráfica es como si se suena una campana y es solemne. Entonces todas las personas nos ponemos en modo emociones. No es modo razón, no es yo pienso que siento esto, no, es pues yo estoy sintiendo este enojo porque veo esa ropa tirada ahí y me molesta ya, ya sinceramente me he tropezado varias veces y me molesta entonces necesito decirle a la persona entonces ok, nos disponemos en círculo entonces hay ciertas ciertas ciertas cualidades que tienen y es uno que la persona que facilite no sea la que está enojada por la ropa o sea que entre menos implicada emocionalmente en el conflicto esté la persona, mejor porque tiene obviamente más panorámica para para esa gestión y menos este eso de implicación. Después es la persona que funda los acuerdos, ¿verdad? Y dice, bueno, en el espacio no se va a permitir celulares, aquí estamos eh, respetando profundamente lo que las personas van a hablar, porque lo que van a hablar es su vulnerabilidad, o sea, puede llorar del enojo que tiene o puede, ¿verdad? O sea, es un ya no es racional, ¿verdad? ya ya nos salimos de ahí y honramos el corazón y nos ponemos en ese en esa sintonía La presencia es fundamental. Yo he facilitado varios círculos de estos y si una persona está viendo como para otro lado, yo paro el círculo y digo, mira, no quieres estar aquí, porque si no quieres estar aquí puedes salir. Porque lo que pasa es que todo esto es energía. Nosotros vemos un mundo de objetos y estamos familiarizados con el mundo de objetos, pero en realidad el mundo es energético. Después es un mundo de formas. Entonces, una falta de presencia no favorece y verá cómo yo me voy a expresar con alguien que tal vez está viendo para otro lado o no le está importando, si sí, yo estoy poniendo ahí mi corazón, yo estoy poniendo ahí lo que siento, no es cualquier cosa, es vulnerabilidad y por ende es, tiene que haber mucho respeto y cuidado de, de esas emociones, entonces la presencia es fundamental y, y bueno, la comunicación directa, verdad entonces no es que yo voy a decir, no es que a mí me molesta la ropa, yo voy a decir, mira, a mí me molesta la ropa porque... Ronnie siempre la deja ahí, entonces Ronnie es con vos, ¿verdad? o sea, te estoy mirando a vos y te estoy diciendo directamente, mira, me molesta que dejes la ropa ahí, a vos. Entonces ya Ronnie es, pues las dos personas pueden ir al centro, si fueran dos o tres o así que necesiten, y las demás personas que tal vez no tengan algo que gestionar, eh, emocionalmente lo que hacen es apoyar, es dar su, su amor, dar su silencio, dar su escucha, dar su presencia, para permitir que ese círculo esté contenido, y esas personas que están ahí resolviendo están siendo como abrazadas, acuerpadas por un círculo uh -huh. y después se, se construye lo que se llama una propuesta de acuerdos, es decir, bueno, este me molesta y tú me tú me quieres, Ronnie, ¿a ti te importa lo que yo siento? Porque el tema central aquí es que importa lo que la gente siente, que es lo que diferente a lo que estaba hablando al principio, ahora, donde no importa lo que sientes eso vaya, enguáquelo por allá sino más bien aquí aquí importa, entonces Ronnie dice sí, mira, a mí me importa más vos que la ropa ese es el punto al que queremos llegar por ejemplo, entonces, pero eh, la verdad es que yo por X y Y razones yo tengo que dejar la ropa ahí lo que voy a hacer es esto, ¿te parece? entonces yo digo, bueno, sí, está bien, me parece y, y, ajá. entonces llegamos a un acuerdo donde hay todo un círculo de testigos de personas que hay un acuerdo en relación a ese conflicto particularmente y posteriormente la persona facilitadora lo que hace es darle seguimiento a esos acuerdos se está cumpliendo, Ronnie lo está haciendo hay que volver a hacer una gestión de emociones y bueno entonces eh, a grandes rasgos esa es la herramienta que hemos implementado y puedo decir que es transmutadora, que realmente si se hace con efectividad y si se hace con compromiso y si se hace desde el amor y no la importancia personal tiene efectos transmutadores de nuestras emociones porque a veces con solo decirlas de verdad traerlas a la conciencia y decirlas de forma directa a la persona, nos puede transformarse inmediatamente incluso. Obviamente una de las reglas es precisamente la comunicación no violenta, ¿verdad? Si alguien empieza a gritar, el círculo termina porque no se puede permitir, o si alguien ofende o algo así. Entonces esos son como los parámetros de introducción al círculo. y Bueno, muchas gracias por escuchar todo este rato, creo que ya llevo rato hablando, entonces muchas gracias por escuchar y espero que se multiplique en sus corazones también esta información para que sea de utilidad y la puedan incluso llevar a sus vidas de una manera este ad adaptada, contextualizada, ¿verdad? Porque de, tal vez yo de todo esto que escuché diga, ah, yo puedo aplicar esto, a veces lo aplicamos solo con la pareja o solo con una amiga un amigo, a veces no está todo ese círculo, pero de todo esto que escuché, yo sé que yo con tal persona puedo implementar esto y hasta de manera diaria yo llegué una vez con esta pareja a que todas las noches teníamos que decir algo te molestó hoy de mí algo te algo cómo estuvo hoy la vara porque porque a veces este lo dejamos por allá y cuando llegamos allá ya está el conflicto entonces entre antes todo lo que es prevención este también es muy es muy importante excelente sí eh, gracias por toda esta explicación y cómo cómo se gestionan esos círculos, me parece súper útil. Entonces, eh, cuando, para poder gestionar de una manera sana esas emociones y, pues, una comunicación muy violenta, pues yo creo que no podemos hablar de amor hacia otra persona si no hablamos de amor hacia nosotros mismos y el amor propio. Entonces, aquí conecto mucho con, con lo que también nos contaba Kim de su proyecto, Y tal vez, Kim, podríamos podrías hablarnos un poquito de, de, de, de qué consiste este proyecto tuyo y, y pues sí, pues en parte también de lo que es el amor propio, cómo, cómo nos puede ayudar a tener una mejor eh, expresión y comunicación con las demás personas. Muchas gracias, Ronnie. En efecto, concuerdo con vos. Yo creo que el amor propio es la base de todos los amores. Y tal vez para contar un poquitito de dónde viene como esta necesidad mía de compartir esta, estas herramientas, eh, les cuento que la depresión ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de la vida y que en mi adolescencia sufrí de una baja autoestima y en mi camino de sanación yo me di cuenta de que el amor propio de verdad es una decisión que tomamos minuto a minuto, ¿verdad? Que no el amor propio no es un destino de llegada, sino que es un camino diario y en ese camino encontré la comunicación no violenta y ahí eh, he sentido una enorme necesidad de practicar y de compartir eh, un mensaje de amor propio, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo lo, cómo lo ligo? Lo ligo a que la autoempatía nos permite conocernos a nosotras y a nosotros mismos, nos permite poder tener claridad de qué es lo que siento y utilizar ese sentimiento como una luz que, que ilumina y que me permite ver qué es lo que yo necesito y qué es importante para mí. Y en, ese, y en ese camino de autoconocimiento también poder encontrar y conectar con la autocompasión y poder actuar menos desde la vergüenza y menos desde el miedo y desde la culpa. Yo colaboro con, con una fundación de ayuda humanitaria que se llama Iron Kids y que tiene como prioridad defender los derechos humanos de la población infantil Y acá trabajo eh, principalmente en un programa de educación menstrual, que era lo que les contaba al inicio. Y, y para mí ha sido súper importante compartir estas herramientas con niñas, con mujeres de todas las edades, pero principalmente con, con mujeres que... Eh, Desde la temprana edad, pero también hemos podido compartir estas herramientas con niños a lo largo de diferentes eh, iniciativas y con personas de todas las edades, porque creemos que definitivamente en la medida en que cambiemos la manera en que nos hablemos a nosotros y a nosotras mismas, podemos modificar también la manera en que le hablemos a las otras personas. Eh, hemos hecho intervenciones empáticas en espacios públicos donde hemos compartido herramientas de autoconexión y... Y la gente está deseosa, de verdad deseosa de ser escuchada, de llevarse la herramienta de la autoconexión a su casa, de comprenderse mejor. También hemos hecho celebraciones de amor propio el 14 de febrero, donde nos hemos reunido muchísimas personas eh, a, a celebrarnos a nosotros y a nosotras mismas y, y este camino de amor. Eh, básicamente ese ha sido como como el camino que, que he llevado y, y que queremos seguir llevando, ¿verdad? Eh, sosteniendo este programa de, de la manera en que podamos, con apoyo, ¿verdad? Eh, de diferentes organizaciones, pero también como un camino diario de práctica de amor propio todas las personas que estamos eh, pues de alguna manera vinculadas con el proyecto Muchas gracias Kim. ¿Quieres que? Bueno eh, Yo agradezco profundamente la construcción de este tipo de espacios que son tan necesarios para la vida escucharle y aprender de estos procesos resulta demasiado transformante eh, A continuación vamos a escuchar una canción que se llama Seres extraños de Perota Chingó Ya volvemos mm. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Y la mente se va a jugar por allá Dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar Cuando me acuesto miro el techo y pienso La cosa de mí que no soporto más, más Pero no importa, importa, el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar a dar amor Y a recibirlo, si estás dispuesto a darlo Y empezar a ver mejor Que están buscando esos seres extraños Que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté, cuando me, me quedo, quedo solo a que veces pienso en vos, y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor, y a Si está dispuesto a darlo y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo y empezar a ver mejor que están buscando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 O envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr regresamos estamos en el telar el día de hoy estamos conversando sobre comunicación no violenta o compasiva y sobre los espacios de gestión de emociones acabamos de escuchar una canción que se llama seres extraños de Perotachingo que precisamente habla sobre el amor y sobre cómo eh, inclusive desde el amor a veces nos sentimos extraños quizás me gustaría preguntarte Santi eh, cómo crees vos Que la comunicación no violenta puede ayudar a construir un mundo más compasivo. Bueno, veo, veo varios, varias posibilidades. Y una que vamos a repetir es respirar en este momento. Si pueden cerrar los ojos. ¿Jalamos? Soltamos. Y para mí, solo el hecho de esa pausa me aterriza muchas veces muchísimo para recuperar esa prioridad de conexión. Antes hablaba de lo del lienzo y si nos encontramos en algunas situaciones donde vemos que las personas tienen una gran necesidad de expresión, ¿qué tal si tratamos de convertir esa ocasión? Esa... Más bien ofrecer oportunidades de expresión, pero ojalá de maneras más positivas, o bueno, no sé si positiva sería la palabra, pero que busquen más a satisfacer necesidades de las personas involucradas. Kim hablaba de, de los espacios de compasión que han hecho en, en espacio público, y eso sería un ejemplo. ¿Cómo podemos abrir, tanto en familia, entre amigos, amigas, incluso desconocidos, espacios de expresión para que cuando llegue ese momento donde tenemos que hacer donde podemos hacer la pausa esa necesidad de expresión esté satisfecha y tal vez más bien tengamos una necesidad de escucha y una parte para agregar yo creo que sería, bueno o más bien para agregar para reforzar la autoempatía que mencionaba también Kim súper importante y también que sepan que esto no va a salir perfecto a la primera No, no definitivamente con un programa de radio, ni ni siquiera, aunque aunque lean el libro, aunque se metan en Conversable o en algún otro instituto lo que sea, lleva práctica y, y Kim lleva años y probablemente a veces de, no lo logra y yo tampoco, yo llevo menos Kim con esta técnica específica y a veces tengo safis y hay veces que ni siquiera tengo ganas <risa> y está bien eh, tampoco se latiguen si no lo logren, pero creo que lo importante es ver ese horizonte Últimamente tiro esta pregunta siempre, eh, por si quieren adoptarla. ¿Eso que estoy haciendo o diciendo contribuye a ese mundo compasivo, amoroso, colaborativo, que imagino, que sueño, que es posible? Y si la respuesta es sí, pues síganlo haciendo. Hermoso. <ríe> Me encanta. Yola, mm, Demasiado. Es. No, es que yo estoy como un poquito, un poquito así como colapsada emocionalmente porque... De, si yo hubiese hecho este programa exactamente hace un año, me, me siento aquí, ¿verdad?, hablando del amor propio, como de, de ahí está el ego y el yo, qué que bonito que, que he aprendido como mucho en estos procesos de comunicación no violenta, sobre todo con la Buena red y con todos los colectivos que, que, que están cerca de ella, ¿verdad?, de verdad estoy como así como emocionalmente ahí. bueno. Eh, bueno, eh, me surgen varias consultas, pero ya se está acabando el tiempo, entonces me gustaría saber, eh, me gustaría saber si una gestión de emociones puede ser posible a sola eh, o con externo al conflicto. Es decir, no siempre hay una apertura frente a los conflictos que podemos hacer cuando estamos frente a un querer, el sentir, de decir lo que senti, de, de decir lo que sentimos de mano de la empatía y el respeto al sentir del otro de no querer ser escuchado. ¿Cómo podemos trabajar las emociones y depurar los sentires sin hablarlo con el vínculo directo de ese sentir? Es posible, teniendo en cuenta que es desde una posición sana y no es de, de, de este yo-yo, ¿verdad? De, de un yo tengo razón, sino simplemente eh, eh, querer conversarlo cuando estamos frente a esta persona y esta persona no quiere abordar el tema. ¿Cómo podemos hacer esa depuración de emociones, eh? No sé si alguno me podría comentar de eso. Sí, yo pienso que cuando estamos en una situación donde la persona no está presente, no está disponible o no quiere participar de, de una conversación, primero, creo que es importante esta frase, nos estaremos contando alguna historia. Eh, ¿Estamos suponiendo que la persona no quiere o será que lo dijo explícitamente? Si ya lo hemos comprobado, si estamos seguras que, que es así, pues de nuevo, la autoempatía. Y hacerse una solicitud a nosotras mismas. Entonces, me siento triste porque mi amiga de años se enojó y ya hace meses que no me habla. Y no hay, no tengo forma de contactarla. Eh, ¿Será posible para mí hacer un luto de, de, de esta amistad perdida y seguir adelante? ¿O puedo encontrar espacios de expresión donde donde yo me pueda escuchar y esto me ayude a procesar esta emoción. Y lo bueno es que en la mayoría de casos cuando las solicitudes se hacen a una misma, la respuesta casi siempre es sí, o al menos vamos a intentarlo, porque sabemos que somos capaces y que podemos también ser creativas y encontrar ahí una solución. Entonces, refuerzo una tercera vez este momento De autoempatía, de, de hacer esa pausa con una misma y pensar y sentir, más bien sentir, ¿por ¿qué está pasando por mi cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la piel? ¿Cómo se siente el pecho? ¿Cómo se siente la cabeza? Y dejar que eso, que eso nos nos invada, digamos. Y ahí también hay un proceso de, de autoconocimiento que Lau mencionaba, súper importante. Y ese proceso nos puede llevar a nuevas pistas para Poder procesar esa emoción, ese ese momento que tal vez puede estar difícil sin esa otra persona con quien comunicar, con quien negociar. Muchísimas gracias, Santi. Eh, chicas, eh, Kim, Lau, ¿me podrían comentar también de esto? No sé si tienen algo... Sí, a mí me gustaría agregar a lo que decía Santi, que también otro movimiento empático que podríamos hacer eh, después de recibir este, esta, este no, por así decirlo, a nuestra petición de, de conversar, eh, podría ser, bueno, sí, hacer el duelo de esa conversación, ¿verdad?, de, de decir, ok, tengo una necesidad de comunicación o de expresión o de ser escuchada y está insatisfecha en este momento y poder observarlo me ayuda a bajar mi carga emocional y a hacer un duelo. Y además yo puedo hacer también el ejercicio empático de conectar con la con empatía hacia la otra persona. Esta persona me está diciendo a mí que no, ¿verdad? A que no es a mí realmente, le está diciendo que no a mi petición de una conversación, por ejemplo, pero ¿a qué le está diciendo que sí? Eh, porque como nos decía Santi al inicio, todo lo que hacemos es una acción que intenta satisfacer una necesidad nuestra, entonces podríamos preguntarnos, esta persona le está diciendo que no a, a tener esta conversación conmigo, pero ¿a qué le está diciendo que sí? Le está diciendo que sí a su necesidad de tranquilidad, de paz eh, y poder hacer ese movimiento empático también nos puede ayudar a, a comprender a la otra persona y hacer un duelo eh, pues mucho más conectado con la empatía. Muchísimas gracias, y, Lau. No sé si quisiera agregar algo. Sí, gracias. Es que me gustaría hacer la diferencia, hacer notar la diferencia entre la importancia personal y el amor propio, para que no se confunda eso, porque alguien podría decir, entonces yo no importo y, ¿verdad? Entonces, no. La diferencia, eh, desde mi punto de vista, la importancia personal es cuando todo gira a mi alrededor, lo que yo pienso es importante o más importante en relación con lo que piensan los demás, con lo que sienten los demás, con lo que está pasando a las demás personas o seres, ¿verdad? Entonces es un exceso de yo en ese sentido, ¿verdad? A diferencia del amor propio, lo vislumbro más como precisamente ese proceso de autoconocimiento, o sea, ese tiempo que yo me dedico a saber quién soy, el misterio que soy y ese reconocimiento de mí misma ahí está más orientado el, el amor propio que la importancia personal que como les digo son diametralmente di diferentes entonces en el caso de que una persona no quiera asumir un conflicto, no quiera desarrollar un proceso de resolución de conflicto o de gestión de emociones o todo esto, pienso que ahí se rompe una ley primordial que es la reciprocidad ¿verdad? entonces una persona quiere gestionar y otra persona no, entonces ahí no hay Esa, esa mutualidad que permite que las dos personas están comprometidas en un proceso de sanación. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál cuál sería una de las vías ahí? Pues apechugar o abrazar que yo sí quiero este proceso de sanación, aunque la otra persona no quiera. Incluso la otra persona puede haber fallecido. Puede ni siquiera que es que no quiera, sino que no, no está disponible para. Entonces, pues entendiendo que también se trata de un proceso personal porque aunque los vínculos verdad son son esos hilitos que se tejen, en realidad también se tejen a partir de mis propios procesos entonces ahí es radicalmente personal, entonces abrazar ese proceso de que a mí se me importa trabajar este esta sanación para mí ¿verdad? ya que la otra persona no está disponible hay una técnica que se llama la técnica de la silla que entonces eh, te sientas frente a una silla donde está, sabes que energéticamente estás poniendo a la persona y le vas a hablar a la persona. No recuerdo de qué de cuál vertiente de psicología es esta técnica, pero les puedo decir que funciona, que es cuando cuando en honestidad expresas lo que quieres con la persona que está ausente, pero que sabes que que en el vínculo, por lo que les decía antes, energético, existe y se puede solucionar dentro de mí aquello que yo puedo expresar afuera. O a través de los sueños, ¿verdad? la sabiduría del inconsciente, cuando voy a dormir, hay una técnica de creatividad, que también es técnica chamánica, es que yo pongo eh, cuando voy a dormir la intención de sanación de aquello, o de resolución de aquello. Es como el inconsciente, tiene mucha amplitud en nuestra vida, mucho más que el consciente, Entonces, ahí hay una gran sabiduría que me puede permitir tener un sueño sanador o tener un sueño donde yo me encuentro a la persona y puedo este, interactuar con ella en, ese, en esa vía de sanación. Y también, por último, hablar de que hay, hay ausencias que son muy beneficiosas. Tal vez esa persona que te dice que no y verdad yo me puedo sentir lastimadísima porque me dijo que no, pero en realidad me está regalando su ausencia. Y puede que su ausencia sea más valiosa que su presencia. Eso, aunque suene muy cruel y suene muy feo y a alguien le pueda sonar desagradable, la verdad es que, que tal vez esa persona, eh, su presencia era vacía o su presencia ya no estaba cómoda, era una presencia que ya no era recíproca, una presencia ya, rota. Entonces ahí aplica a veces más, mejor, es más sincera una ausencia que, que una presencia no recíproca. Me siento muy complacido y alegre. Celebro mucho haber podido estar en este espacio con ustedes. De verdad que ha sido de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Donde hemos aprendido ya sobre algunas técnicas, que quizás es apenas la puntita de un iceberg para empezar en un camino sobre comunicación no violenta y sobre gestión de emociones. Creo que ocuparemos como cinco programas más para verdad para hablar algo tan extenso como es este tema hablar sobre emociones creo que bueno nos podría nos podría dar mucho tiempo desde mi perspectiva ha sido hermoso poder escucharles conocer sus experiencias toda esa experiencia que, que tienen y que nos han querido compartir agradezco que lo hayan deseado compartir con nosotras quisiera pues ya como para ir cerrando que nos compartan porque estoy seguro que muchas de las personas que nos han escuchado en el programa de hoy Están interesadas en continuar aprendiendo y continuar en un camino de la compasión y de la comunicación no violenta. Entonces, tal vez se si nos pudieran facilitar algún medio, eh, no sé, un fanpage o algo por el estilo, donde se les pueda contactar o se les pueda seguir en redes, algo por el estilo. Mi proyecto M de Amor Propio lo pueden encontrar en Facebook como M. Y en Instagram como M de Amor Propio, ahí compartimos eh, prácticas, mensajes de amor propio y también compartimos toda la información de las actividades que vamos a estar haciendo pronto y también eh, los productos que, que a veces vendemos y las campañas que hacemos para sostener el proyecto. Súper, súper. Genial. Claud, tal vez vos nos contás eh, también de tus proyectos, bueno, dónde se te puede contactar, si alguien quiere saber un poquito más. Gracias. Bueno, pues tengo un, un, un proyecto que es gemelo, que son dos. Eh, mi proyecto artesanal, que es una marca de ropa con serigrafía que recupera memoria ancestral, se llama Aguacoalt, con una palabra náhuatl de nuestros orígenes mesoamericanos, entonces se escribe aguacoatl, PL, y desarrolla un proyecto que se llama Legado Negado, que es gemelo de aguacoatl, que, que trata de investigación sobre el sagrado femenino, la espiritualidad feminista, la teología y la teología feminista, es decir, todos esos aspectos y cualidades del divino femenino y de la participación de las mujeres en la historia de, de la espiritualidad y cómo el no ver una sacerdotisa es una cuestión política y sociocultural, no solamente religiosa. Entonces, por ahí estoy desarrollando un aula virtual de aprendizaje, ya llevo 10 años con esto y este año tengo un aula y está súper fortalecida. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, porque los temas del sagrado femenino no solo tienen que ver con las mujeres, tienen que ver con lo femenino en el ser humano, entonces no es eh, genérico, no es no tiene que ver con, con el género. Y por ahí nos podemos ver para servirles. Ay, muchas gracias. No sé de qué voz era la de... Eh, ¿Cómo es? ¿Cohal? agua Aguacoal, yo lo sigo. Pero no Ay, la... uh, <risa> es muy chiva esa ropa, me encanta. Gracias. Y oh, ¿Santi? ¿Santi? Tal vez vos nos contás un poquito también de, de tus proyectos y e iniciativas. ¿Dónde se te puede seguir? Bueno, en mi caso, más que me busquen a mí, lo que quiero invitarles es que se busquen a ustedes mismas, que exploren hacia adentro. Y creo que con eso yo ya con eso puedo celebrar bastante eh, y agradecer mucho este espacio también a ustedes por haber compartido estas ideas tan bonitas. Oh, gracias, qué lindo, de verdad. Demasiado lindo, ¿verdad?, haber compartido poquitos, pero diversos, diversas opiniones, emocionalmente activos, todo aquí. De verdad, muchísimas gracias por estar en el programa. Sí, definitivamente, muchas gracias. Eh, Súper agradecido por este espacio. Recordar a las personas que nos escuchan que el Telar Es una iniciativa, parte de Radio Cronía. El TRAR es parte también de la Red de Arte y Gestión Comunitaria Guana Red, Y que estamos todos los jueves a las seis de la tarde. Y también que sepan que, que este programa es hecho con software libre. Creemos en, en eso. Creemos en que el software libre y las iniciativas fuera de la política hegemónica y capitalista, pues sirven y ayudan a generar este mundo diferente que queremos y, y buscamos les invitamos a continuar con las históricas que sigue ahorita después de este programa lo podrán escuchar y nada, de verdad muchas gracias que pasen muy buenas noches gracias, es el próximo jueves gracias por habernos acompañado nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía